¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues durante el mes de marzo, la balanza comercial de México registró un superávit de 155 millones de dólares, contrario al déficit esperado por 1.174 millones de dólares y moderadamente inferior al superávit logrado en igual mes de 2015 de 470 millones de dólares. Las razones para este resultado se explican. Por unas exportaciones que logran en marzo sus mejores niveles en lo que va del año. Y ello incluye a las exportaciones petroleras, particularmente en el ámbito de los envíos de petróleo crudo. Las exportaciones totales alcanzan 31.561.6 millones de dólares, 29.024.7 millones de dólares previo. Y 34.134 millones de dólares en marzo de 2015, destacando las manufactureras, 90% del total de las exportaciones, con un monto de 28.280 millones de dólares. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.